Muy, pero muy buenos días. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Romina, soy militante de Hijos Mendoza, Hijos de la Justicia contra el Olvido y el Silencio, organismo de derechos humanos, eh, donde particularmente comienzo a trabajar allá por 2013 en la Comisión Hermanos, comisión que se forma en 1998 con el propósito de trabajar en conjunto con Abuelas de Plaza de Mayo para lograr restituir la identidad de los bebés y bebas robados durante la última dictadura cívico-militar eh, en Argentina. Eh, ayer, como les habrán comentado, recibimos la, con alegría la inmensa noticia de que se restituyó la identidad de la nieta 129, eh, hija de eh, Norma Cintora y de Carlos Alberto Solsona, eh, la restitución eh, fue gracias a una investigación que comienza en 2012 gracias a la información aportada por diferentes personas que se acercan a Abuelas de Plaza de Mayo y... Eh, ...plantean la existencia de una niña nacida durante la última dictadura... ...que fue anotada como hija propia un matrimonio. Una investigación que tras siete años... recién en a finales de marzo, eh, principios de abril... ...la joven que hoy en día reside en España... ...viaja a Argentina y decide realizarse voluntariamente... ...el análisis que corrobora que es hija de Norma y de Carlos... Eh, así que con alegría recibimos esta noticia, eh, tengamos en cuenta que eh, se calcula que fueron aproximadamente 500 los bebés y bebas robados durante la última dictadura militar... Eh, y que gracias al trabajo incansable de los diferentes organismos de derechos humanos, específicamente a aquellos que trabajan en identidad, es que hoy se conoce la identidad de 129 eh, de ellos y edas. En Mendoza, específicamente son tres las nietas recuperadas, la Nieta 86 quien restituyó su identidad en 2006, hija de los compañeros Manrique y Terrera, la nieta 117, Claudia, eh, quien restituye su identidad a mediados de 2015, hijo de Gladys Castro y Walter Domínguez. y por último la nieta 127, investigación de la Comisión Hermanos, eh, quien restituyó su identidad en diciembre de 2017, hijo de, hija de María del Carmen Modano y de Carlos Polvete. La particularidad de estos tres casos es que los tres eh, pudieron ser, eh, las tres pudieron ser reconocidas gracias a los aportes, a la información que eh, tuvieron diferentes personas que se acercaron a la red por la identidad eh, y que... Eh, permitió comenzar así la investigación eh, que eh, finalizaría con la confirmación de que estas tres mujeres eran hijos e hijas de desaparecidos. Eh, sin ir más lejos, a finales de, de marzo se finalizó el juicio que trataba la apropiación de la nieta 117, Claudia, eh, y es en base a estas noticias en base a estas alegrías como les solemos llamar nosotros es que eh, motivamos eh, nos motivamos para continuar trabajando eh, para restituir la identidad de los más de 300 eh, jóvenes que eh, aún eh, no conocen su identidad eh, hoy puedo, podemos decir cómo nos amamos podemos decir eh, quiénes somos gracias a que conocemos nuestra identidad. Hay 300 jóvenes eh, a quienes eh, se les robó, se les ultrajó eh, la identidad eh, durante la última dictadura cívico-militar, eclesiástica y empresarial de Argentina. Es por eso que invitamos a todos y a todas aquellas personas que eh, tengan información, a que se acerquen, eh, a que su identidad eh, en, se encuentra reservada, pero que se acerquen a aportar los datos que nos permita eh, reencontrar a estas personas eh, que conozcan su verdadera historia eh, y que puedan conocer a, a sus familiares, alcancen a conocer a sus familiares que llevan más de 40 años de búsqueda. Eh, les mando un saludo enorme, desde ya muchas gracias eh, y nos estamos comunicando. Las redes por las que se puede tomar contacto son Abuelas de Plaza de Mayo que particularmente en Mendoza no, tendré, no tiene sede, pero se puede acercar a través de Hijos Mendoza por Facebook eh, o por Instagram eh, y... Y a través de las distintas eh, organizaciones, organismos que trabajan identidad en Mendoza, eh, como es la Comisión Hermanos y el, la, el Movimiento Comúnico por los Derechos Humanos. Un saludo enorme para todos y todas.